Quiero aprovechar para agradecer al Consejo de la Juventud la invitación a participar en estos foro y trasladar un poco lo que hemos hecho, lo que venimos haciendo los últimos cuatro años aquí en el País Vasco en cuanto a movilización de, de pisos vacíos. Y sobre todo también que hayan tenido el detalle, que hayan tenido el detalle de incluir en segunda sección denominada Buenas Prácticas, de lo cual pues llevo 15 días diciéndose a toda la gente allí en, en Ducetra. Lo que vamos a hablar hoy va a ser, primero vamos a presentar cuál era el problema con el que nos encontrábamos hace cuatro años y, y qué oportunidad veíamos que teníamos que aprovechar, la solución que hemos aplicado, algunos ingredientes secretos que no suelo contar, pero aprovechando que este es un foro y que seguramente abriréis un debate y que todo lo que os cuente os pues, puede servir, eh, bueno, en la medida en que os sea, os sea útil, que creía que era interesante contarlo. Y acabaré con los resultados que hemos obtenido y con cuatro conclusiones En 2002, antes de iniciar el programa Bicigune, nos encontramos con que en Esevide, que es el servicio gasto de vivienda, es el registro donde se apuntan los solicitantes de vivienda protegida, pues en Esevide había 30.000 30 personas inscritas en la opción de alquiler. Y, por otra parte, la encuesta que emocionalmente en fin manejaba el Gobierno Vasco de viviendas vacías decía que había 30.000 viviendas vacías en la comunidad autónoma. Por lo cual, la solución parecía evidente. ¿no? 30.000 personas buscando visión de alquiler, 30.000 viviendas vacías, pues de ahí sale que en el anterior plan estratégico de vivienda, 2002 2005, una de las viviendas estratégicas era dinamizar el el mercado de, la vivienda, de, de alquiler de viviendas vacías, sacar esas viviendas vacías al mercado de alquiler esto dice así parecía fácil, pero tirando de antecedentes pues lo que veíamos es que en los planes directores anteriores en el periodo 1996-2001 había un objetivo de movilizar o dar ayudas para alquiler para eh, 2.319 viviendas y se, se ejecutaron 58 acciones es decir, un dos y medio por ciento del objetivo poniendo ese nivel de realización sobre los objetivos, pues hay que, la primera vez que se viene a la cabeza es que o sea, todo va a estar bien, el punto de partida era, o la idea clave eh, era eso, que se haga algo nuevo que satisfaga las expectativas de todos los grupos de interés es decir, no nos queremos enfocar no sólo en la necesidad del inquilino sin sus expectativas sino que entendíamos que tenemos que tener la mente abierta y, y mirar hacia los lados porque en la medida en que movemos una una pieza y esta pieza nos puede quedar bien la otra la, la vamos a mover también y nos puede quedar mal ¿no? es como el cubo de Rubik ¿no? que haces una cara pero las otras las que te mueven y, tal, y al final es imposible imposible hacerla ¿no? los grupos de interés con los que tenemos que tener cuidado en cuanto a sus expectativas porque eran desde luego, los futuros inquilinos de esas viviendas Por supuesto, los propietarios que tenían esos pisos vacíos, la sociedad vasca y el gobierno vasca. ¿Los futuros inquilinos qué expectativas creíamos que tenían? bueno Primero, acceso a una vivienda digna y, por supuesto, pagar una renta asequible en función de sus ingresos. Los propietarios de los pisos vacíos, cobrar una renta justa y cobrarla, además, es decir, tener la seguridad de que la van a cobrar todos los meses que la vivienda se le devuelva al finalizar el contrato en, en buen estado y otra expectativa era eh, tener facilidades para finalizar una posible reforma. Nos encontramos con viviendas que llevan mucho tiempo vacías, que se han ido deteriorando con el tiempo y que antes de ponerlas en el mercado de alquiler pues, eh, es necesaria hacer una reforma. Entonces, muchas veces los propietarios no tienen recursos económicos como para hacer frente a esa reforma y por otra parte el gobierno vasco lo que nos planteaba era movilizar 5.000 viviendas vacías llevar al alquiler 5.000 viviendas vacías claro, en esas perspectivas vemos también que hay dificultades ¿no? frente a esto que comentábamos de los inquilinos que quieren pagar una renta asequible pues en ese momento había unas rentas medias de 700-800 euros la ¿no? pregunta era ¿cómo va a pagar un mileurista una renta de 700 euros, euros? pues difícilmente los propietarios de pisos vacíos eh, seguridad está en el bordo de la renta ya, pero si me deja de pagar el infilino, pues luego tengo que iniciar el, la demanda de desahucio y puede tardar un año, puede, puede ser un año sin cobrar la renta mantenimiento de la vivienda en buen estado, y sí, encima cuando cuando le he de la vivienda a ver a quien reclama y luego otro nuestro que nos decía que había que no utilizar 5.000 viviendas comparado con el resultado que había en los ejercicios anteriores, parecía la cosa bastante complicada ¿no? es decir, nos encontramos con, con intereses aparentemente contrapuestos la cuadratura del título pues sí, parecía, ¿no? una utopía pues, pues sí, también parecía la imposible pero bueno, hay una de Eduardo Galeano que, que seguramente la conoceréis que dice, la utopía está en el, en el horizonte, que a mí me los pasos ella se aleja pasos y el horizonte se corre el 10 pasos más allá entonces, ¿para qué sirve la autopía? Para sirve para caminar bueno, pues vamos a caminar entonces bien, la solución que buscamos era una solución a tres bandas es decir, realizamos la relación directa entre propietario e inquilino y entre estas dos partes entra una tercera, que es el programa del segundo, que es, en este caso Eh, está asesinado por Vizosa, es la empresa pública del Gobierno Vasco que se dedica a promoción de vivienda de UBPEA en el probitario para entrar en el programa le ponemos tres requisitos que la vivienda viene por lo menos en un año vacía es que no queremos entrar en el mercado que ya existe no queremos eh, ir a una inmobiliaria y las, las viviendas están ahí ofertándose un alquiler o una vivienda que está alquilada y que acabamos en el contrato eso no la queremos, eso ya está en el mercado que sigan con el mercado libre lo que queremos es ir, es ir a estas viviendas que pues por los miedos que puede tener el propietario a los impagos o a los defectos pues están ahí vacíos ese es nuestro objetivo les ponemos también como requisito que la renta máxima mensual a cobrar todo el propietario no supera los 660 euros y le ponemos también como requisito que la superficie máxima o sea, simplemente me presto a la luz. una relación entre el propietario y el visibune, de manera que entre el propietario y el visibune firmamos un contrato de mandato, un contrato de mandato en el que el propietario de esa vivienda nos encarga la gestión del alquiler de justicia. Y visibune al propietario le paga la renta todos los meses, le garantiza el pago mensual de de la renta y la conservación y sobre todo de reducción de la vivienda en, en buen estado es decir, en el estado en el que él nos ha entregado la vivienda y le finalizamos la reforma si es necesaria hasta un máximo de 10.000 euros esto quiere decir que el ICBUNE adelanta a, al contratista el importe de la reforma y se lo vamos descontando al propietario mes a mes de la, del precio de la renta que le pagamos durante los 5 años de valura del contrato la reforma la paga el propietario, es decir, no son 18.000 euros hablando perdido, sino que lo paga el propietario y lo que se ahorra serían los gastos financieros, que ¿no? eso sí lo ponemos nosotros. Con este tema actualmente, los propietarios están cobrando una media de 553 euros acuerdo Luego hay otra relación, que es la relación entre el disegune y el inquilino de la vivienda. Para acceder una vivienda de Visigune como inquilino, pues, eh, pedimos que esa persona no tenga una vivienda de propiedad, que tenga unos ingresos anuales entre 3.000 y 20.100 euros y que lleve por lo menos un año encadernado en la comunidad de propiedad. Visigune adjudica la vivienda a través del registro de este vive según eh, varios parámetros. El, bueno, el primer parámetro logo que está escritoto en este vídeo y que solicite vivienda de, de, de este programa del programa de distribu se le va a publicar una vivienda que esté ubicada en el municipio donde él solicitó y si puede solicitar el visitante puede pedir hasta en cuatro municipios entonces la vivienda estará en uno de esos cuatro municipios se busca también relacionar digamos las características de la vivienda con las características de, de la unidad comercial que va a habitar esta vivienda. Entonces, ahora estamos preguntando a, a los solicitantes, oye, ¿tú qué tipo de vivienda necesitas? ¿Cuántas habitaciones? ¿Necesitas ascensor o no? ¿Necesitas alegración o no? ¿En las capitales, en algún barrio concreto? Entonces, la gente nos está diciendo, el, digamos, las características mínimas que, que tiene que reunir una vivienda para cumplir sus expectativas. ¿no? Aquí, gente que tenga una mayor necesidad, una necesidad más urgente, pues nos está diciendo... Que las características de la igual, pero que lo que quiere es tener una vivienda, y gente que no tiene tanta necesidad, lo que nos está diciendo es, pues bueno, que necesita en no sé barrio de Bilbao, el de Bilbao, no en una de Basaudi, que necesita sensor, calificación, que bueno, el garaje tampoco lo vendría mal, tracero, no lo es entonces, claro, en función del tipo de perfil que tú definas, pues tienes más o menos posibilidades de que se toque una vivienda porque, claro, no estamos hablando de viviendas VTO de, de, de nueva promoción sino que estamos hablando de viviendas que incluso tienen 200 años aquí en el caso de Vivo de Vivo. Entonces, nos encontramos con viviendas pues, que evidentemente no, no tienen ni garaje, ni, ni casero ni no, no tienen calefacción. Y por último la lista que tenemos la persona que lleve más tiempo inscrita en este vive es el acudicatorio. Es decir, acudicamos por antiguas. Primero seleccionamos la función del, del municipio ...y las características de la vivienda y de la unidad ...y por último, el, digamos que la selección final es por Bien, entre el segundo y el inquilino firmamos un contrato de arrendamiento... ...y en ese contrato de arrendamiento al inquilino le decimos... ...que lo que nos va a pagar no es la renta que le estamos pagando... los al propietarios sino que nos va a pagar el 30% de sus ingresos. Y eso a lo largo de la vida del, del contrato, durante los cinco años. Por lo tanto, de media los inquilinos están pagando 271 euros con lo cual la parte subvencionada es decir, el dinero que pone el gobierno vasco para que ese inquilino esté pagando el 30% de, de los ingresos es ahora mismo una media de 282 euros al mes tenemos no son 262 euros para cada uno de los inquilinos sino que varía, es decir a los ingresos de los inquilinos menor es la subvención y a menores ingresos de los inquilinos pues nadie bien, resultados llevamos 4 años en el programa tenemos 3.244 viviendas contratadas de las cuales están alquiladas 3.052 y están ahora mismo en oferta de alquiler están adjudicando 192 siempre se ver una bolsa de una 150 200 viviendas están en la publicación. Y ahora mismo tenemos 450 viviendas ofertadas por propietarios y que están en fase de asunción. Es decir, que se convertirán en contratos pues, en los próximos 4 o 5 meses. Cada año obtendremos mejor resultados. Eh, empezamos en 2003, con a alrededor de años conseguimos algo más de 500 viviendas veis que cada año vamos sirvando más vivienda. Los otros de 2007 son a 30 de septiembre. Hablábamos antes también de rentas medias, ya decíamos, los propietarios están cobrando una renta media de unos 553 euros mensuales, los inquilinos nos están pagando 271 euros mensuales y el mercado libre tiene una renta media de 820 euros. Es decir, los propietarios admiten cobrar un 30% menos de lo que le seríaría el mercado libre el internet no haambi de nada a cambio de qué? a cambio de estos garantía a cambio de la garantía del, del pago control de la renta y ha cambio de la garantía de la devolución de la vivienda en estado y si los ins están pagando el 49 de lo que se paga al propietario y el 33 de la renta del mercado es decir son 3000 familias que ahora mismo están en una vivienda de alquiler, de alquiler que de otra forma no podían eh, llegar a pagarse en una vivienda en el mercado libre porque prácticamente su sueldo medio es lo que suelta una vivienda de alquiler en el mercado libre. otro dato interesante también es que hemos evolucionado a lo largo de estos años el, la renta que pagamos a los, a los propietarios es decir, en estos años el IPC general ha aumentado casi un 13% mientras que la renta que le pagamos a los propietarios ha aumentado un 8% pero tenéis en cuenta además que claro el segundo año de contrato al propietario le tenemos que incrementar la renta según el IPC ¿qué significa esto? pues que los precios que le pagamos a los propietarios no solo están eh, estancados sino que incluso están bajando ¿sí? porque el incremento de los precios de BICIBUME están todavía por debajo de los incrementos de precios del sector. Por lo cual, indirectamente lo que estamos consiguiendo también son salientes 13. Es decir, la renta máxima que les estamos asistiendo ahora a los propietarios es la misma que les asistíamos hace 4 años, 762, es exactamente la misma. Y incluso aquí, cada año estamos firmando más y más contratos con, con propietarios. A nosotros lo que nos dice es que los propietarios sí buscan Eh, precios, ¿no? pero buscan también otras cosas, ¿no? en este caso garantías. Es decir, propietarios de viviendas vacías están dispuestos a renunciar a, a precio a cambio de otras cosas. En cuanto a presencia en el territorio, estamos en el 49% de los municipios de la comunidad de Autónoma, en los más poblados evidentemente, ¿no? lo cual supone una cobertura del 26% de la población. Y un dato importante también Porque claro, todos estos resultados Podríamos obtener, pero teniendo a la gente descontenta Teniendo a los propietarios diciendo Esto no pagáis fatal O a los inquilinos diciendo Pues vaya Vivienda que me ha dado ya ha podido hacer un poco mejor Pues les hemos preguntado Tanto a los propietarios como a los inquilinos Oye, ¿cuál es tu aspecto con esto? les hemos hecho un montón de preguntas De todos los aspectos que cubre el Icubune Va su punto de vista Y nos damos notables. Los productores en, en una sala de 0 a 100 están satisfechos en un casi 79% y los inquilinos en un 77%. Evidentemente nos dicen que hay que mejorar cosas y además les hacemos caso y esas conferencias pues las tenemos en cuenta para, para mejorar el programa pero lo que nos están diciendo también es que están suficientemente contentos con el programa. Algunos ingredientes secretos. Esto no lo quiero contar. Pero como era un foro de debate, que luego seguramente comentaréis, quizás sí que me gustaría lanzar algunas ideas que para nosotros fueron importantes, sobre todo al principio, cuando lanzamos el, el programa. Primero, la confianza. Eh, hay, digo los políticos son los primeros que creen que esto va a funcionar y permite esa confianza al equipo técnico hombre, al principio pues los datos no, no indicaban a ser optimistas los datos de ejecuciones de planes directores anteriores no indicaban a ser optimistas en el programa ¿no? o sea, si, si, si hay intentos y no ha funcionado nada lo ¿no? vamos a hacer nosotros ¿no? pero si desde el principio confías en que si sí es posible pues al final no salen las cosas ¿no? poco a poco igual nos sale el primer año Pero se consigue un resultado. Innovación. Hay que inventar. No, no es posible decir que está todo inventado. Bueno, hay que inventar cosas nuevas. Otro secreto. Bueno, secreto. ¿Eh? Mirar con el objetivo y no con el objetivo. No nos vamos a enfocar solo en el objetivo del inquilino. ¿eh? Lo que quiero mejorar es la situación del futuro inquilino, porque el problema de la vivienda no puedo acceder no a nadie en el artilerio y tal. Me enfoco todo en esto no, porque si solo nos enfocamos en eso, podemos tener otras situaciones que, que no van a permitir llegar a una situación de éxito es decir hay que fijarse pues, en, en todos los elementos que puedan estar implicados en este caso, pues los propietarios a los propietarios hay que mimarlos también porque si solo miramos a los inquilinos, pero no tenemos en cuenta las expectativas o las necesidades de los propietarios de los sitios vacíos al final sí, vamos a tener mucha demanda ¿sí? pero no vamos a tener oferta con lo cual va a ser un absoluto fracaso y por último el equipo que trabaja en DIC1 y que hace, hace posibles estos resultados, que está haciendo posibles estos resultados, pues es un equipo joven ¿sí? motivado ahí, con la causa orientado al resultado con un espíritu aventurero, ¿sí? con la sensación de que vamos por delante y eso vida también para terminar cuatro conciones de cosas que no son imposibles como parecía al principio de, de la charla esto posible sacar al mercado de alquiler los pisos y desocupados lugares desocupados de verdad no es necesario ir a las inmobiliarias a buscar pisos que no son en nuestro caso son pisos que tienen como nosotros vocación de estar vacío y si es que llevan tiempo vacíos los estamos sacando al, al mercado en principio no es posible que que ahora mismo haya en el mercado 3.200 Y más de lo que había hace cuatro años. Es posible mejorar cada año también. Cada año, bueno, lo que estamos viendo es que los resultados son mejores. Si cada año firmamos los contratos con propietarios y con inquilinos. Es posible hacer compatibles los intereses de arrendadores y de arrendatarios. Una cosa que nos parece imposible hace cuatro años, o muy difícil, pues nos es posible. Es posible también mantener la renta que cobran los arrendadores, que no suba el precio de la renta. Es decir, hay una subvención que se una subvención que no cobra directamente el, el inquilino, sino que simplemente se le descuenta del precio de la renta. Esas subvenciones muchas veces tienen efectos inflacionistas, y lo sabemos. Entonces hemos montado un esquema de tal manera que no hay un efecto inflacionista. Lo mismo que eh, cobraban hace cuatro años los propietarios cobran ahora. Es posible acceder a una vivienda en alquiler por menos de 300 puntos euros al mes, en el País Vasco, en Bilbao y en Donosti, ¿no? que tiene precios desorbitados Por pues es posible también acceder a una vivienda en alquiler por, por un precio razonable y además ajustado a los ingresos. Es posible llegar al 96% de la población. No es un programa que se limite solo a las capitales o a los grandes municipios, sino que si estamos en el 50% del territorio y eh, que se supone el 96% de la población de la comunidad autónoma. Es posible sacar al mercado viviendas que estaban en mal estado, viviendas que llevan mucho tiempo vacías y que necesitan reparaciones o una reforma importante, pues mediante esta finalización gratuita es posible sacarlas al mercado, podemos ¿No? seguir con el concepto de sustentabilidad, lo que vamos a construir más si, si tenemos viviendas vacías. Y todo eso además teniendo a todo el mundo contento los arrendaadores nos dan un notable los propietarios de la laación nos damos notable y los inquilinos nos dan un notable también y nada más bueno, para pues hacer la, la sí que os quiero comentar una cosa os decía colé la, la presentación en internet en, en el site y por hacer un poco de publicidad lo colgaré en mi blog que tenéis ahí la dirección muy loco punto Se colgaré ahí en los próximos días Y luego, si os interesa el tema de la vivienda yo creo que no os podéis perder otros cuatro blogs personales de gente que está trabajando en el departamento de vivienda Son blogs personales, es decir lo mismo que os he encontrado en un artículo sobre política de vivienda que una receta de bacalao quintil Entonces, por ejemplo, Javier Burón, el viceconsecero de Vivienda, tiene tiene blog. Pablo Arechabara, el director general de Arisota, que es la empresa pública promotora de Vivienda, también tiene su blog. Fernando Martínez Pinojala, el director general de Uruguide, la sociedad gestora del pueblo de Rubén Obroso, también tiene su blog. Y Javier Leal, el anterior viceconsecero, también tiene su blog, que lo mantiene que sigue hablando de temas de vivienda. Pues nada, muchas gracias.